bueno eh, hace un ratito terminó el acto formal de entrega de vehículos a la policía aquí en la sobre la avenida Espineto frente al ministerio de seguridad eh, no estaba previsto que llegara aquí a este lugar el gobernador pero sí lo hizo Eh, no solamente el gobernador, sino también legisladores provinciales y muchos intendentes de la, de la provincia de La Pampa, porque estas 30 camionetas, más 20 este, motos y unos tres teléfonos celulares van a ir destinados a varios pueblos de, de la provincia de La Pampa, también a Santa Rosa y a Pico, y eso es importante. Y también se hizo un anuncio, aquí el propio gobernador lo hizo, de una compra de 100 cámaras. Para Santa Rosa y para Pico, según dijo el gobernador, esto es para prevención y lo que sí nos dijeron mucho, pues, de en qué lugares, la van a destinar unos 100 millones de pesos, se gastaron o se invirtieron en esas cámaras, y unos 500 millones de pesos en los vehículos policiales. Eh, y te decía que más allá de esa cuestión formal, este E institucional de venir a entregar vehículos a la policía destinado a algunos pueblos. Aquí lo que hubo también es una foto de campaña, porque por primera vez estuvo al lado, pegadito todo el tiempo, el gobernador y la diputada Alicia Mayoral, que es la fórmula del PJ. Te digo que no escatimaron en fotos, sacaron fotos con todos y con todas las eh, intendentes e intendentas de, de, la, de la provincia de La Pampa, hasta con los opositores. Así que el propio gobernador dijo, saquen todas las fotos que quieran porque no tenemos nada que esconder, fue una charla así muy informal que pero, estuvo qué va, con algunos ¿qué, ¿Qué van a esconder en una foto? Pero... No, bueno, pero ¿qué? qué sé yo, por ahí algunos no quieren sacarse fotos, qué sé yo bueno. y, o, la, o la sacan este, entre muy poquitos. acá lo que no escatimaron en foto porque hasta el propio gobernador pidió que se saquen todas las fotos posibles por supuesto que estaban las fotos de los intendentes que se querían sacar con el gobernador y la camioneta que va a ir a cada, a cada uno de los lugares y lo importante o lo destacado Distintivo de estas camionetas que entrega la policía, que son todas camionetas 4x4, porque está pensada también para toda la cuestión rural de algunos pueblos de, de la provincia de La Pampa, que es de difícil acceso, también está. está destinado a esos pueblos. Así que ese fue el acto este, formal. Pero también hubo declaraciones del gobernador Sergio Silioto de varios temas, si a ustedes les parece podemos ir compartiendo algunas. Uno tiene que ver con lo que ha pasado en estos días respecto al juicio a la Corte. Dijo el gobernador que desde la provincia tienen claro que esto afecta a la provincia de La Pampa, sobre todo en las obras. y dijo que no entender el porqué de algunos gobernadores que decidieron no acompañar al presidente Alberto Fernández haciendo el anuncio de el juicio a la Corte. Si te parece o si les parece, podemos escuchar un extracto de Siliotto hablando sobre la Corte. Nosotros tenemos muy bien claro, en el caso de la provincia de La Pampa, siempre dijimos, vamos a defender la provincia en todo sentido. Nosotros hoy vemos este, amenazada... Este, la continuidad de, de una política masiva de obras en la provincia de La Pampa en detrimento de, de, del interés de los pampeanos para dárselo nada más ni nada menos que a un distrito que es el distrito más rico del país. En un marco de, de, de un fallo, como siempre lo decimos, arbitrario. Muy poco ajustado a derecho y en base a eso hemos nada más ni nada menos que ejercido una herramienta de la Constitución Nacional. Eh, no, no, no hay, digamos, este, digamos, cosas para ver, ni, ni, ni intentos de sedición, ni intentos de romper el orden constitucional. Creo que esos son. Este, excusa para que no se investigue y creo que acá los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que estar siempre a disposición de los organismos que tienen que ver con el control le ¿Daban, la... no, daban cuenta una información es que algunos gobernadores no acompañaron porque tienen causas abiertas de sus provincias en la corte cree que puede condicionar esto a la provincia como sea? Mira a ver uno ejerce siempre la, la responsabilidad en virtud de, de, de, del mandato popular y yo defiendo a los, provincias, a, a los pampeanos y vamos a defender a los pampeanos en todo sentido uh -huh. si sí, porque nosotros hayamos usado una herramienta constitucional vamos a tener un trato distinto peor al que ya tenemos por ejemplo en, el, en, el, en, la, en la sentencia que estamos esperando para que se cumpla el, el ingreso del agua en el río Atuel claramente estaríamos errando el camino no, no estaríamos cumpliendo con el mandato de los pampeanos plantean desde la oposición algunos medios opositores que esto es un armado del kirchnerismo del peronismo ¿Usted cómo lo ve? Mira, es una síntesis de tratar de desvirtuar todo. Lamentablemente, lo que ellos quieren, que no ejerzamos las herramientas de la Constitución. Pareciera que les molesta la Constitución. Nada más ni nada menos. Después, a ver, todo tipo de lucubración, digamos, para no dar explicaciones, lamentablemente no las entendemos. Este, la... Lo que sí, digamos, en este avance, en esta profundización de, de la interna de la oposición, día a día va quedando en claro que lo que sospechábamos se está cumpliendo. La renuncia del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires está claramente determinando de que hay muchas cosas que son ciertas. Ahí estaba la palabra del gobernador, Mauro. Eh, sí, exactamente. Un una aclaración, de lo que dijo. Hacemos una aclaración. El ministro de, la, sí. de Seguridad no renunció, pidió licencia de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, sí. estamos hablando de D Alessandro. Eh, por supuesto que esa licencia es algo llamativa, pero eh, oficialmente es una licencia que pidió ...y este, le consultábamos esto porque fue una de las actividades oficiales que, que hizo el, el gobernador... ...se sacó una foto con los gobernadores, distintos gobernadores... ...que apoyan este este juicio político a uno de los miembros de la Corte Suprema... ...por toda esta cuestión que tiene que ver con la coparticipación... ...a una de las ciudades más o provincias más ricas de la, de la Argentina... ...que es Capital, AMBA y todo ese, todo ese sector. Habló de otros temas el gobernador... Uno de ellos es el laudo que firmó el, el, el presidente este, Alberto Fernández a favor de La Pampa por la construcción de Portesuelo del Viento. Y desde Radio Carmes le consultamos por lo que nos parecía, por lo menos vimos desde ese lugar, esto de que estalló la campaña este, en pleno 2023, en pleno verano, porque estuvieron aquí el gobernador y... la, en, la, la, la eh, diputada Alicia Mayoral. El gobernador fue taxativo y concreto. Dijo que la campaña va a ser la gestión. Mi amor, yo, eh, a ver, yo no sé por qué el, el gobernador Mendoza se está adelantando a, a lo que es un estudio de impacto ambiental. Lo que sí, directamente, quienes saben, este, eh, de, de, de, son especialistas y técnicos en el tema, que nosotros no hemos eh, basado en esos informes no solo del comité ejecutivo de del COIRCO, sino también en la universidad nacional de la pampa dice que es imposible más con digamos la crisis hídrica que tiene hoy todas las cuencas hídricas en la en la en la república argentina y también en sudamérica vemos lo que ha pasado con el paraná así que sinceramente en ese sentido es este no, no sé no sé qué buscarle pero bueno También Mendoza está planteando otras alternativas. Este, sabrán ellos lo que tienen que hacer. Nosotros sabemos bien lo que tenemos que hacer Gobernador, nosotros. ¿cómo va a compatibilizar la gestión con la campaña? Es un año electoral, en mayo va a haber elecciones. ¿Qué piensa que puede pasar? Mira, la síntesis lo dije el otro día. Yo no voy a prometer en los últimos 30 días antes de una elección algo distinto a lo que hice tres años y medio. Seguramente la campaña será la gestión. Gracias. ¿eh? Gracias. No, no vamos a distraer ni un minuto de la gestión para, para hacer campaña. Gracias. Bueno, no vamos a distraer ni un minuto de la gestión para hacer campaña. Eso dijo el gobernador hace un ratito ante los medios de comunicación. Eh, todo esto tiene que ver en el marco de una entrega de vehículos a la policía eh, o al Ministerio de Seguridad. El que habló también es el ministro de Seguridad y en la próxima salida vamos a compartir lo que dijo, sobre todo referido puntualmente a una consulta que le hizo Radio Kermés respecto a las situaciones de violencia que se vivieron en el centro de Santa Rosa en la madrugada y con pibes.